La mañana, 7 minutos de este viernes 24 de octubre, les cuento que la Unión Europea va a financiar un proyecto cultural que la Pampa elaboró junto con la Universidad Nacional, obviamente de nuestra provincia también. Para hablar del tema, estamos con Pablo Lucero Álvarez, que es el secretario de Cultura de la provincia. ¿Cómo te va, Pablo, tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Contanos de qué、bien? se trata este proyecto que va a financiar la Unión Europea. Bueno, este, este proyecto es un proyecto de digitalización de las colecciones.、Eh, después, obviamente, en función de cómo se aplican l a s convocatorias internacionales y demás,、eh, bueno, los fondos a veces vienen de un organismo, a veces vienen de otro, pero lo destacable acá、eh, es que el trabajo que estamos realizando junto con la Universidad, la Secretaría de Cultura, No es ni el primero ni el último que vamos a terminar en este año, y la verdad que estamos muy, muy contentos. Y、si、esto tiene que ver con los equipos técnicos de trabajo y, bueno, y en realidad también la necesidad que tenemos en el museo de brindar las colecciones、eh, como datos abiertos y accesibilidad n o a la información. Eso forma parte de nuestra vertical de políticas públicas, de los derechos culturales y, y, y romper con esos límites físicos que tienen a veces. las colecciones que están guardadas catalogadas nomencladas pero que no muchos van、eh, y tienen acceso entonces bueno esto forma parte de del principio de un horizonte que tenemos pensado no s o l o con con en este caso fósiles o arqueología y bueno la universidad también tiene sus propias piezas pero en el fondo queremos catalogar todas las obras que tenemos en, en la secretaría de cultural que también tiene n que ver con el arte y demás、uh -huh. Así que es, es parte de una de Una implementación tecnológica, bueno, y con una moderación de equipos en, en, en la c i u d a d General Pico, donde está la Facultad de Ingeniería、eh, de la Universidad de La Pampa, obviamente, hay un equipo especializado donde están los equipos de hardware, de software, y, y bueno, se van a comprometer un, un grupo de, de trabajadores durante una m cantidad de tiempo. Está proyectado un año, pero sabemos que eso después a veces en el ejercicio se extiende o, o, o una Segunda planificación, porque bueno, son muchas piezas. Inicialmente va a haber una preselección y a partir de ahí nos va a dar el puntapié inicial, la metodología y los procesos de trabajo para en algún momento poder tener todas las colecciones digitalizadas. ¿no? n o Esto tiene que ver con una manera de、eh, catalogarlo digitalmente y una accesibilidad desde el archivo STL, que es una estereolitografía que se puede imprimir en 3D y cualquier persona del mundo, si es un objeto. Que entra en, el, en la mesa de trabajo de una impresora, se puede imprimir y tiene el objeto en la mano, como para entender la escala, la cuestión áptica, y después, bueno, toda la, la referencia científica, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver también con cómo se brinda la información y demás. Y después el modelo también se puede ver en, en, un, en cualquier dispositivo digital,、eh, rotándolo en 3D, acercándolo haciendo zoom, viendo detalles de la textura y todo. Es como un. Una tecnología que está muy accesible y tiene muy buena calidad, y nos da un, un marco de presencia en, en el mundo digital muy importante a, a todos、vos. los que son las entidades de l gobierno. ¿Y, y, ¿Y cómo surgió la idea de enfocar ahí? Y, y primero te pregunto si estaba en el radar poder acceder. Entiendo que sí, cualquiera que participe en un concurso está deseando y, y con la expectativa de ganar, pero también que fueron seleccionados entre 39 propuestas. ¿Y por qué, sí, ¿por qué se fue por,、e, por este área? Nosotros venimos ya hace todo el año venimos trabajando con la digitalización. De hecho, están, los sitios arqueológicos están digitalizados y eso es un trabajo que se viene haciendo con los equipos de humanas ahí en la universidad también, con un grupo de, de, de, grupos de, de desarrollo tecnológico que también, bueno, ahora tiene una anidación en la facultad de ingeniería, pero también hay grupos independientes o estudiantes que se les da muy bien. Y, y de repente vos te pones un, carco, un casco de realidad virtual y con los dos joystick y podés recorrer la no sé la, la e l arte rupestre en chosmalal y eso es muy importante porque es inmersivo vos estás ahí lo, o s e s te metes en la cueva viste t e、eh, n é s los condicionantes propios de la altura de, de toda la materialidad bueno、eh, eso es algo que lo vinimos trabajando e inclusive que、eh, tenemos un proyecto presentado también n e la secretaría de cultura para para darle una relevancia científico, cultural, turística a eso, y, y poder estar en cada oportunidad que podemos, como puede ser, por ejemplo, la Feria del Libro, la FIT, o, o todas las PIT, o todos los lugares en donde la, el gobierno de la Pampa está presente siempre divulgando lo nuestro, nuestra identidad,、eh, tener herramientas digitales como para también expandir ese conocimiento y tener una experiencia, n o que es, bueno, queda, queda lejos. De repente yo me pueda llamar la atención ahí en una experiencia virtual y en algún momento voy y lo visito. Pero es muy, muy increíble y muy interesante también. En el mundo hay muchísimos programas de fomento internacional.、Eh, lo importante para eso también es formular, saber formular los proyectos. También hace poco lanzamos una diplomatura con la Universidad、eh, de Gestión Cultural, en donde、sí. está orientado a esto, a poder armar y maquetar proyectos culturales y aplicar a, a organismos internacionales, a, a Fundaciones, a nacionales, a organismos que están permanentemente asignando alguna partida、eh, o financiamiento para poder este, promover este tipo de proyectos. Y en, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, la verdad que、eh, poder buscar recursos en todos los lugares que, que estén disponibles para nosotros es, un, es un, una garantía, digamos, porque bueno, sabemos que tenemos la gestión muy difícil en materia de desarrollo, entonces. Hemos podido sostener toda la actividad y casi todas las políticas públicas culturales, pero de ahí a tener un, un programa de desarrollo sostenido y con, con mucha inversión nos cuesta muchísimo en este momento.、Uh -huh. Vamos a ver si estamos con varios proyectos anclados en organismos internacionales, a ver si podemos. Tenemos de socio UNESCO también y estamos trabajando mucho con ellos, pero bueno. Las cosas van despacito, las vamos anunciando a medida que l a s vamos concretando y se van definiendo. Esto nos da una expectativa de trabajo de un año con, con este grupo de, de arqueólogos, investigadores, de científicos, de, bueno, el equipo de trabajo del museo también.、Eh, así que nada, creo que es un hito importante, lo queríamos、eh, anunciar antes del fin de año porque, bueno,、eh, también después ahora viene como el, el, la, el sprint final del año con la elección y todo y después se. Se desdibuja todo, se diluye, y la verdad que le queríamos dar relevancia y jerarquía, por eso también se lanzó ahora. Bien, ¿y qué balance haces de estos casi dos años de batalla cultural, si querés, al frente de un organismo que es nuevo en principio para vos, pero también en un contexto nacional de desfinanciamiento en general, no solo de desfinanciamiento, sino de ataque a, a, al trabajo artístico y, y cultural? ¿Cómo.? ¿Lo estás viviendo、eh, o cómo lo está viviendo el equipo de Laburo de Cultura? Y obviamente que lo primero que pensamos en su momento es: bueno, qué mala suerte que tenemos. n o Una vez que tenemos una oportunidad de, de hacer un trabajo grande para la cultura provincial, para la cultura regional y demás, nos toca bueno, es, estar lidiando con un gobierno nacional que lo único que hace es pegarle y destruirla. y querer este, ni siquiera reconocer lo bueno que tuvieron n u e s t r o s procesos los procesos culturales llevan mucho tiempo y la verdad que en ese sentido、eh, no era buena la cosa pero después fuimos transformando toda esa energía y ese malestar en decir bueno menos mal que estamos nosotros menos mal que está el gobierno provincial menos mal que le estamos poniendo el cuerpo el alma el espíritu a sostener todas estas cosas que nosotros consideramos que son extremadamente importantes Que sabemos que tienen un desafío en el financiamiento y en la, sosteni y en la sostenibilidad, pero, pero para nosotros no es una opción、eh, interrumpir, destruir o, de o desfinanciar. Es encontrarle la vuelta, es tal vez reducir la velocidad, pero bueno,、eh, el hecho de, de saber que sí que no, y nos coloca en un lugar o en otro. Y nosotros somos una provincia que estamos en el lugar de, de apoyar, de acompañar y de desarrollar. La política pública en bibliotecas populares, de tener una estructura audiovisual con Film Commission y tratar de, de, de estar a la altura de nuestros realizadores y poder tener un buen festival de cine y poder tener este, programas o líneas de financiamiento para, para proyectos que inician, para proyectos que están por terminar,、eh, hacer convocatoria de laboratorios de formación. Bueno, todo eso es lo que antes. Eh, de alguna manera, u otra manera hacía el Inca y ahora en este momento está la provincia ocupándose y atajando un poco toda esa dimensión. Lo mismo con el teatro, que tenemos ahí un desafío con la ley. Lo mismo la danza. Bueno, todas las expresiones artísticas y culturales que el Gobierno Nacional cree que es un, un gasto innecesario del cual habría, hay que recortar y en algún momento volvemos a ver qué pasa.、Eh, para nosotros eso es. Un universo enorme de grupalidades, de equipos de trabajo, de profesionales que trabajan, que es una industria que, que es muy relevante en nuestro país. Nuestro país es un país、eh, de desarrollo creativo,、eh, de mucho pulso cultural, hay muchísimos espacios independientes, hay, somos vanguardia en eso. Y bueno, en nuestra provincia estamos atendiendo lo que está en vías de desarrollo de la mejor manera que podemos con este contexto. cuidando lo que sí hemos hecho muy bien y tenemos muy consolidado y, y bueno y plantándonos ante las cosas que creemos que no están bien y que son atacadas injustamente y, y en ese sentido hemos、eh, escuchado nos hemos reunido hemos trabajado en conjunto y en equipo con no s o l o con las localidades sino t a m b i é n con, con todas las expresiones culturales y artísticas y, y todo el mundo sabe que acá、eh, estamos haciendo un esfuerzo enorme y hay un Un, un cuidado especial y, un, y una sensibilidad diferente a la que se propone en el gobierno nacional. Estamos、y、hablando de con. es q e s e a pa... m o s orgullosos porque, bueno, han、Bien. sido dos años largos, difíciles,、Bien. pero bueno, tenemos muy, buena, muy buenos resultados, muy buenas conclusiones. La verdad que el impacto para mí es muy, muy positivo. Hablamos con Pablo Lucero, el secretario de Cultura del gobierno provincial. Te consulto, Pablo, por、eh, el concurso Mi Banda Interior. Eh, eh, ¿Cuál、sí. es el rol de la Secretaría de Cultura? En, en ese concurso que entiendo convoca a b o r t e r i x Sí, b o r t e r i x es un, una iniciativa nacional en donde se le propone b o r t e r i x Nacional, creo que es el, la m a l t e r i a Quilmes. Ellos tienen un proyecto llamado Banda Interior y donde hay una,、eh, no sé si se llama licenciataria o, o, o una franquicia de b o r t e r i x en esa ciudad llevan este, este plan. Un par de p l a n o s Vino a ver la gente de b o r t e r i x ¿Cómo? En Mar del Plata, decís.、E、no, no, en Mar del Plata es el evento final. Digamos, donde se va a, pues, claro, donde se va a resolver el ganador de nivel i n t e、eh, r i o r Yo me refiero a que la b o r t e r i x tiene filiales en determinada cantidad de provincias, creo que son 14. Ajá. Y esto es un proyecto para, para poder en esas 14 ciudades o provincias donde, está, donde tiene presencia b o r t e r i x Ah, bien. Ah, bien. Ahí se hace una, una mini competencia. Que es la que nosotros vamos a realizar en el Centro Cultural m e d a Sur, en donde se va a seleccionar una, un ganador. Que ¿no? una de ellas es la Pampa, ganador, claro.、Una. Está bien, está bien. Claro, en este caso, b o r t e r i x La Pampa, que tenemos. Hay, no, hay provincias donde no hay b o r t e r i x con lo cual ahí no se va a realizar. Acá sí, porque está la filial local de b o r t e、eh, r i x A nosotros nos vino a ver、eh, los chicos de b o r t e r i x porque el, el formato es el siguiente. b o r t e、eh, r i x arma la. la iniciativa en el marco de las 14 filiales de ahí es encargada la local de organizar esta convocatoria participan bueno hay un ganador y se va a mar del plata el tema es que en mar del plata les pagan viáticos y hospedaje pero no pagan el transporte a mar del plata entonces ellos nos vinieron a ver a nosotros nosotros obviamente esta、eh, logística no pagamos entonces dijimos bueno La posibilidad que tenían ellos era cobrar un mini canon de cada una de las bandas que sum, la, sumados todos los aportes de cada banda iban a poder cubrir el transporte del ganador. Eso era como una especie de inscripción. Al tener el centro cultural en forma、eh, gratuita y, y a disponibilidad, nosotros igualmente, después te voy a comentar un plan de fomento que tenemos,、eh, Eso permitía que la, la cuota aparte que pagaba cada banda sea más chica, porque si tenían que alquilar un escenario, la iluminación, el sonido, todo se les iba a ir muy caro. Y ese es el aporte de cultura. Cultura, digamos, acompaña la iniciativa porque nos parece re importante, porque además cada banda participante se, le hace, se les graba el tema en alta fidelidad, se les hace una, una, un trabajo audiovisual que después queda y eso se divulga por todo el país. Nah, es una oportunidad. Muy importante de visibilización, en donde hay aliados nacionales, entre la empresa privada, nosotros creemos en el trabajo público-privado. Y bueno, y lo que nosotros podemos colaborar es en, en esto, en poner a disponibilidad el, el Centro Cultural Medasur, que nosotros. Es decir, Cultura, sede el, el Medasur, no, no cobra un alquiler. Y Vorterix... no, no, el, el, no, no, no. El, el, la Secretaría de Cultura pone a disposición el Centro、uh -huh. Cultural. La iluminación, la técnica, el sonido y todo nuestro equipo todo. de trabajo trabajando. Y Borderix le、sí. cobra a cada banda 200 mil pesos, eso es así. Para... Claro, en realidad nunca supimos nosotros cuánto era el monto, porque el monto dependía de la cantidad de i n s c r i t o s Si había、uh -huh. más i n s c r i t o s la cuota era más barata. Nosotros sabíamos que en, en, en términos de rock y no iba a haber muchísimas bandas porque no las hay.、Eh, hay una asociación de rock y todo, y, y, pero bueno, de ahí a que. puedan participar con temas propios porque hay la curaduría es muy severa porque tienen que ser compositores tienen que tener letra y música propia o sea es como cuando uno empieza a, a poner exigente l la convocatoria obviamente no todos aplican porque no todos pueden aplicar y eso bueno dependía muchísimo del costo de cada una nosotros tratamos de facilitar lo más que podemos para que les quedara lo más chica posible la inscripción pero el, el La, la iniciativa no es lucrativa y es para cubrir costos. Los costos y, adicionales. ¿Y, y, y ese、no、día se、costos. cobrará una entrada? ¿Eso está estipulado en el Medasur, además? Había una posibilidad también de, que, de, de cobrar una entrada para que también, eso también sea、eh, de alguna manera、sí. más barato. Nosotros,、eh, en este año, tenemos un reglamento nuevo en el auditorio en donde nosotros no cobramos, pero sí le obligamos a cada artista que participa a ceder una parte de las butacas. a su ecosistema o sea o a su rubro o a su disciplina por ejemplo si es un recital de música bueno 40 butacas el fondo ese va al fondo de promoción cultural y se destinan a la música se puede destinar para no sé un seminario un, una diplomatura una capacitación o pagarle honorarios a no sé quién、eh, eso lo, nosotros lo propusimos a partir de ahora para que cada una de Los artistas que p a s a por el auditorio tengan una especie de colaboración para su propia disciplina y hacer una especie de, de un movimiento de economía circular virtuoso y, que, y, que, y que, sea,、eh, que tenga que ver con el compromiso de los artistas también de llenarlo al auditorio, porque si no nos encontramos、sí. con alguna situación en donde se ponía toda disponibilidad una maquinaria infernal y había 50 butacas nada más, y eso para nosotros es.、Eh, Se nos complica, se nos pone cuesta arriba porque no tenemos, nos piden muchísimo, el auditorio está completo por meses y eso le va quitando posibilidades a otras propuestas. Entonces nosotros le pedimos profesionalismo, trabajo, esmero, compromiso y también que ellos sean sus, los propios mecenas de, sus propios, de su propia disciplina. Si es una obra de teatro, bueno, para el teatro me parece virtuoso, me parece interesante cómo los conecta también con, con la industria. Pero bueno, en este caso de Vortex nosotros no les cobraríamos nada porque queremos que,、no、le, que eso no impacte en la inscripción. Está bien. Pero bueno, la inscripción sabemos que、Así、tiene、es. un valor y que ahí están el esfuerzo de las bandas, tienen que, que, que lograr cubrirlo. La verdad que ahí eso ya no depende de nosotros, pero nosotros no es que estamos ni fomentamos el, el, el alto valor de inscripción, ni mucho menos. Ahí estuve leyendo algunas notas en el diario en donde. ponían a la Secretaría de Cultura como un organismo que hacía una cosa o hacía la otra. No, la verdad es que nosotros nos brindamos para todos, tratamos de colaborar para que las iniciativas sean virtuosas. Esta propuesta de b o r t e g a me parece bárbara porque el ganador、eh, va a ser una banda que va a estar en el k i r m e s Rock, en el g e s s e l Rock, o sea, es una oportunidad única, una va a ganar de la Pampa, o sea, que una va a participar sí o sí en Mar del Plata. Eso ya es una oportunidad enorme, enorme en un escenario federal. Que, y bueno, y ahí está la.、Eh, ¿Y, y el Medasur ha sido, Pablo, ha sido cedido así、sí. en estos términos eh, eh, ante otra petición de una empresa privada? ¿En alguna ocasión, no? En este tiempo. Sí, muchísimas veces nos piden a nosotros, nos piden también instituciones para hacer los eventos de fin de año, piden, No, no, pero mira, instituciones, pero,、no、pero una puede, empresa,、no. te digo, una empresa. Está bien. Entiendo, vos decís que no es lucrativo, pero Vortelix es, es una empresa. No, no, pero si vos sos que... un artista y tenés monotributo y me pedís el auditorio, yo te lo doy y te voy a hacer donar las 40 butacas igual. Está bien.、Uh -huh. Para mí e sos es e una empresa. que se llama... No, no, pero、Pulano、no es、Tal、lo mismo.、Artista. O sea. No, obvio, pero.、Eh, mira,、eh, vos.、Eh, vos eh, relación la, la, la, la cuestión relación de las empresas. Especial... Sí, sí, perdona, dale, dale. La relación comercial es la misma porque el, lo que nosotros hacemos es generar el menor impacto posible para maximizar las ganancias del artista.、Eh, la empresa fue muy clara en esto. Nosotros no estamos cobrando para ganar porque no es una iniciativa que deje rentabilidad porque si, si después se abren los números y se muestran los costos, se van a dar cuenta de que no hay posibilidad. de、no、Mandar negocio, una banda.、Digamos. La empresa dice que no hay no, negocio. No, mandar、claro. una banda hoy a Mar del p l a t a te sale, no sé, 10 millones de pesos. Seguramente. De colectivo, sí, sí. Con los seguros, con todo. ¿Cómo lo pagas? Y ahí,、eh, bueno, eso es una iniciativa colectiva en donde cada banda tiene que hacer un esfuerzo para poder financiarla que gane. Sí, sí.、Y、si te toca, s te toca. Es, una, es que ahí... un, un debate, una discusión. Y también, b o、eh, r t e r i s es relativamente una, una, una empresa. Esta semana, el gobernador, di, digo、sí. para, para dejar en claro que no, no, no hay una relación comercial única y, y no importa de quién se trate. El gobernador esta、claro. semana alertó sobre la colonización de la rentabilidad y la colonización de la conciencia, refiriéndose al, al、claro. despliegue que hace el grupo Clarín. No quiero comparar a v o r t e r i x con Clarín, pero tampoco no, no, a v o r t e r i x con tampoco la CPE. Porque estamos hablando de, estamos hablando de, de esto: es,、eh, son valores muy, muy bajos y que tienen un objetivo muy claro. O sea, si vos、eh, te fijás. es bueno, con 200 mil pesos de inscripción, que creo que es lo que se terminó definiendo, eso nosotros iniciativamente, en la iniciativa no lo sabíamos porque la verdad es que no sabíamos en cuánto iba a quedar el costo. Y, y, y la, la promesa y la, el acuerdo fue que, bueno, el costo dividido a la cantidad de bandas, así era un poco la, la idea o la estimación, porque tampoco se puede estimar tan al detalle, y con eso se cubría el transporte de la banda, porque la verdad es que la Secretaría de Agricultura no podía pagar eso. Eh, un transporte de una banda ganadora a c o s o en un evento privado tampoco se puede y, y bueno y les quedaba material audiovisual el grabado de los temas todo nos pareció que en, para la capitalización de la banda de la iniciativa con la oportunidad de ganar no nos pareció un, una, una iniciativa r estrictiva ni que quedara fuera nadie ni, Nada, después b u、bueno, está n o e la posibilidad de cada banda, cu cu cuánto puede o no juntar entre...、Eh, nada, eso ya lo sabemos, todos los artistas están en una situación diferente y estamos en un momento muy complicado y a veces 10 mil pesos es,、mm. es, es, es, es un monto alto o bajo en relación a que lo estemos comparando.、Bien. Lo que a mí、Bien. me parece que hay que analizar es que, bueno, Hay una captura audiovisual interesante porque hay una cobertura de medios importante. Hay una grabación de temas, que eso siempre, nosotros sabemos los costos que tiene y es, son elevados. Y después está el transporte de la Cámara de Plata Participación Nacional, en donde y a a partir de ahí la empresa le paga todos los costos. Pero bueno, la banda tiene que llegar, la que gane. Y a Pablo... mí me pareció importante también que、sí. en esa asociación de rock se fortalezcan y todos para uno y uno para todos. Y la verdad yo no veía ningún criterio de monopolio ni de alguna especulación económica. Si vos me decís, bueno, les cobraban un montón y, y nosotros éramos como especie de socios en esa. No, no, pero para nada. Los chicos fueron muy claros.、Eh, el objetivo es realmente、eh, nosotros poder tener representación en la Pampa en el Nacional. Si es posible que ganen y que estén en el Cochín Rock, para eso sería, para nosotros es la gloria. Y créanme que en, en términos de costo, Es muy bajo. Yo sé que por ahí les cuesta, pero es muy bajo. Y la verdad que no, no tiene ningún sentido que nos pongamos a, a, a criticar una iniciativa que es muy buena y que de algún costado también tiene, es algo que se necesita. Nosotros necesitamos rotar las bandas, necesitamos darles e s c e n a r i o necesitamos darles oportunidades y ni hablar、eh, en, alguna, en alguna escena nacional, que es en donde, en definitiva. Esta empresa también va a tener sus grandes costos en Mar de Plata para poder agrupar todos los ganadores y, y hacer un, el rider ahí, ¿viste? no sé, es como, no sé cómo va a hacer eso, pero, pero me imagino que es costoso y ni hablar después de lo que le van a tener que pagar para que participen en el Kid más Rock y todo eso.、Eh, nada, es como, como que me pareció una muy buena iniciativa y bueno, y la verdad que hoy afrontar costos, nosotros nos pasa todos los días, es muy duro porque están muy caros los servicios. La infraestructura para los festivales, y bueno, eso es un poco lo que nos, nos frena un poco en general, a los que estamos en gestión pública. Pablo Urcero, muchas、Pero、gracias. Que quede claro que nosotros no hay ningún interés más que posicionar a la provincia en, en, la, en el rock y que haya una banda que nos represente y que llegue bien y que la traten bárbaro y que puedan mostrar lo que hacen. Y bueno, y a todas las otras que con el material que. que se produzca ahí en el auditorio en el medasur con todo lo que se pueda hacer en ese día son dos jornadas nosotros los s e n t i m o s dos días a propósito para que no anden ni apurados ni se haga una cosa improvisada sino que se haga un muy buen trabajo para dignificar esta inscripción y para poder tener material y para poder、eh, que le sirva s a las bandas eh, eh, participar de esa, de, ese, de esa convocatoria que en definitiva es una competencia no Pablo Urcero, gracias de vuelta. Gracias a vos por la oportunidad de de, hablar de este hablar tema, de sacarlo, de que nosotros digamos de primera mano cómo son las cosas y de que、eh, sepan que nosotros no vamos a hacer nada ni vamos a sumarnos a ninguna iniciativa que perjudique a, a ningún artista de nuestra provincia. Al contrario, los vamos a ayudar, a acompañar y a profesionalizar lo más que podamos en todo lo que hagamos. Gracias de vuelta. Ah, gracias, adiós. Pablo Lucero es el secretario de Cultura y hablábamos de varios temas en este viernes.